Bien, buenas noches, este, somos Atriz deportes seguimos a, con el análisis de la jornada 12 del torneo clausura del fútbol profesional venezolano. Hoy recordemos que se disputaron seis partidos eh, en la ciudad de Puerto Ordaz, a 5 de la tarde, el cuadro de Mineros de Guayana en el CTE y recibía la visita de Aragua Fútbol Club de Raúl Cavalieri un partido bastante movido en cuanto a goles y en cuanto a movimientos en cuanto a jugadas, el partido queda empatado a dos goles por bando un resultado que quizás a la gente de Carlos Fabián Maldonado pues no le favorece en lo absoluto, considerando más aún ...el traspié, en este caso de su actual eh, equipo... ...que estaba usualmente ocupando la cima de la tabla... ...que es su principal perseguidor... ...que es el club deportivo Lara... ...que hoy cayó, perdió su invito ante Anzuategui... ...y vio perder su oportunidad de montarse en solitario... ...en la cima del torneo clausura... ...se debe acceder dos puntos ante el Aragua Fútbol Club... ...que como siempre plantea partidos complicados... ...cuando va de visita... ...sabe muy bien cómo pararse... ...en este caso Aragua de hecho pica adelante... Con gol de Jesús lugo eh, pero inmediatamente se vino la reacción de minero no este, en este caso eh, no, se hizo, no se hizo tardar lo que es su, su, su reacción con el gol del juvenil darwin machisse eh, seguidamente el aragua se vuelve adelante en el marcador con Amaraja marcando por supuesto al final del primer tiempo y luego al segundo el chileno Julio Gutiérrez pues le da entonces el empate definitivo al cuadro minerista, en este caso se mantiene en este caso con 24 puntos igualando al club deportivo Lara en lo que es la cima de la clausura, pero aún se mantiene también en puestos de Copa Libertadores también en primera fase del cuadro minerista que quizás su principal o, o uno de sus mínimos objetivos alcanzar, pero sabemos que quieren ir más allá, por supuesto, este cuadro de Puerto Ordaz en, en otro partido también importante de la jornada el cuadro de Yaracuyano en la ciudad de San Felipe aún sumergido en su crisis deportiva interna cae derrotado ante un rival que en el papel parecía que se podía sacar el resultado ya que también viene con una crisis enorme en este torneo clausura el cuadro del deportivo Petare y sin embargo el equipo de Plasencia, pues ha sacado el resultado de visita, dos goles por cero en San Felipe, esto no lo esperábamos mucha gente tampoco, eh, y en este caso el Petar toma un poco de aire, de oxígeno, llega a 12 puntos en el clausura, y se mantiene lo que en buena posición aún en eh, lo que es el, la temporada 2011-2012, manteniéndose en la quinta posición de la tabla general, con 47 puntos encabezando lo que es el lote de lo que es la liguilla nacional, suramericana entonces esto digamos que enciende un poco más las alarmas a la gente de Yaracuy considerando que sí. eh, pensábamos que era un partido que donde podía aprovechar la recuperación o pues, se podía venir la recuperación de la gente de Saúl Maldonado pero el resultado no no, no lo reflejó así Luis lamentablemente Yaracuyano se, se pensaba que podía aprovechar este juego, la localía en este partido contra Petales que venía simplemente de de, como local precisamente entre el viajeé sacar un magro empatía a cero goles y bueno pettare planteó a, a, por lo visto un buen partido este mantuvo su arco en cero tuvo una buena defensa bueno y por intermedio de korea al cuanta y más dos ok y después para el 58... ocho die cifras definitivas a lo que fue esta victoria de, del cuadro de, de placencia Y bueno, que le da un poquito de respiro, tampoco es que los pone a volar en el torneo, pero como siempre lo hemos venido diciendo, trabajando con todos esos puntos de la apertura, siempre lo que sume le va a seguir le va a seguir dando puestos de importancia en lo que es la tabla acumulada, que es lo que a ellos les interesa, y tanto así que todavía, se gracias a estos tres puntos, Petales se mantiene en el quinto lugar. Por otro lado, en Guanares se presentaba un partido... ...bastante parejos en el papel, ¿no? Quizás fue un ligero favoritismo para Llaneros ante Monagas. Y bueno, a la final lo que imperó fue lo de lo que hablamos al principio... ...un partido parejo y aquí quedó un gol por bando. Donde Riascos al minuto 29 adelanta al conjunto llanero... ...y Uyogi al minuto 66... Le da el empate a Monagas, bueno, y, y quedaron tablas en, en la ciudad de Guanare. Llaneros no aprovecha aprovecha este juego de local para seguir sumando, ¿no? Y tratarse de meter de lleno en la lucha para ir a la liguilla pre-sudamericana. Bueno, simplemente se queda allí, pues, en lo que es un empate a uno. Eh, se, se mantiene cerca, eso sí. De, de querer entrar a a a puesto, a solo un punto que creo que lo fue patronillas, sí, el último, sí, el último escalón. Y bueno, eh, de nuevo Llaneros suma pintó local. suma local, pintó como dominador en el partido, pero Monagas supo aguantar, ¿no? Y, y, y bueno, y sacar ese valioso punto para Monagas es un valioso punto porque Monagas está de lleno ahí en esa en esa lucha para ir a la Liguilla y, y obviamente para Monagas, cualquier punto que saque fuera del Monumental de Manturí, va a ser muy valioso para, para el cuadro Borrero. Mientras que en otro partido que era de vida o muerte, en la ciudad de Valencia, el Carabobo... No, final. Era una final, sobre todo para el Carabobo, porque tu, Tucanes, la verdad que la realidad de Tucanes ya... sencillamente está sentenciado a ir a segunda división, mientras que el Carabobo se la creyó. Se le creyó, yo sabía que que en estas últimas jornadas tenían que jugársela sí o sí, que le tocaban muchos partidos por rivales netamente directos por la lucha del descenso. Bueno, y Carabobo saca tres puntos de oro, que por las realidades que puede mostrar el conjunto de Amazonas, pienso yo que no es un logro de otro mundo. Simplemente hizo lo que tenía que hacer Carabobo. Eh, hizo la tarea y, y, y, como quien dice, y, y le costó. Porque estamos hablando que con un gol del Turbo González al minuto 85 es que Carabobo puede sacar los tres puntos en Valencia. Ante una realidad de Tucanes bastante difícil, eso que es un marcador demasiado corto para las plantillas que cada uno de los equipos maneja. Sí, un resultado importante en Valencia agónico el gol del Turbo González al minuto 85, pero no nos queremos imaginar la reacción del, del público al momento del gol estallido del Isabel Delgado, con todo y que el resultado fue corto, obtuvo el resultado que quería, el cuadro de Valencia está de momentáneamente en el puesto 16, salvándose de lo que es la zona de descenso, pero hay que recordar que Estudiantes de Mérida no ha disputado su partido de esta jornada ante el Deportivo Táchira, será el próximo domingo, el domingo de resurrección, el domingo 8 de abril en Mérida. Ese partido cerrará la jornada y hay que esperar que suceda en ese partido para ver en qué posición queda Carabobo y Estudiantes, sabiendo ya este resultado saldrá por supuesto o debe salir a, a por los tres puntos ante ante, ante Tágira que tampoco viene en buena en buen ritmo, ¿no? El cuadro de Jaime de la Pava. Eh, para en este caso el día de ayer también hay que acotar que la jornada comenzó en Caracas con el empate a 0 entre Real Sport y el vigía en el estadio Brígido Viriarte sin mucho que acotar en este partido eh, sabe, sabemos lo de, de sí no hubo goles en el partido, eh, flutado en Caracas con una asistencia si no equivoco de 1125 personas Y bueno, sabemos lo complicado que son los partidos en el Brígido Viriarte, muy poco fútbol, muy pocas ocasiones de gol por lo complicado de la cancha. El Vigía fue a hacer su trabajo en Caracas, tuvo dos empates en dos partidos, no salió mal. No si se, sí se puede. O sea, con de visita y la lucha que la que está de, de la que también dio el Vigía es excelente, yo creo que estos dos puntos terminaron de asegurar la permanencia Comple completamente de acuerdo ya lo, lo, lo deja con 29 puntos el cuadro de Rodin Duque y en el Espor también, bueno ahí lo mantienen aún en la lucha está dentro del lote del octogonal solo que en el caso del Vigía dos puntos de oro de visitante eh, dan es así que no solamente consideramos que ha asegurado su permanencia en primera división Sino que está solo cuatro puntos del lote del octogonal, el eh, cuadro platanero, ¿no? Quizás... ...una racha, dentro sí. de los partidos que le quedan como local, que es estudiante, Mérida uno, uno de ellos, o sea, primero un rival directo, todavía sigue siendo un rival directo, y, y Mérida seguramente va a ir a plantear un, un, un buen juego allá porque necesita los puntos, y, y tomando en cuenta que otro de los partidos del día es ante Trujillo, ¿no? En mi manera, es decir, un juego donde al Vigía se le puede complicar con el conjunto... Cuidado. ¿sabes? Porque ya ya después estaríamos hablando que el Vigía, a pesar de que es el local, se enfrentaría sí. a un Anzuategui, ¿ok? en Caracas en la última fecha. Y Caracas en la última fecha, pero también el Vigía va a visitar a Yaracuyamos, que estamos viendo que perdió con Pestares, o sea, y creo que la, la realidad del Vigía ahorita es mejor que la del Pestares. Sí. Entonces, entonces el, el Vigía puede puede sacar unos puntos sacando la anzuate y el Caracas puede sacar puntos bastante importante que ojo, ¿por qué no dejarlo con el último puesto para entrar a la Cuidado y se da ese resultado si llega a conseguir una racha positiva sobre todo el local, el cuadro del viguilla que muy bien lo puede realizar está muy cerca del lote, no sé no no es algo de extrañar si eso llegase a ocurrir No, no sería, o sea, no